Mira, nosotros, nosotros, nosotros estamos al tanto se la mandaron a la federación de camioneros nosotros estamos estamos todos adheridos así que nosotros lo que lo que decimos que el, el ministro de trabajo está errado totalmente no porque una eh no está no está quitando los los lo derechos que realmente tiene tienen los trabajadores que es, es reclamar eh, justamente no Nosotros hemos, eh, hemos tenido un montón de reuniones. nunca el ministro de trabajo no lo ha aceptado no y siempre ha rechazado lo que los trabajadores exigían en su momento no por eso se llegó a la medida que se llegó y bueno lamentablemente como se llama y aparte lo que tiene que, lo que tiene que ver es que tiran una conciliación obligatoria estando no haciendo la media de fuerza después se hizo la media fuerza, así que está errónea mentalmente equivocado el, el ministro de trabajo no. Uh -huh. el argumento es eh digamos la multa se se da por eh según desde el Ministerio de Trabajo violar una conciliación obligatoria. Sí, no, yo te iba a decir una cosa que el ministro que ya que estudió tanto está errónea, pues nosotros no habíamos hecho ninguna medida de fuerza todavía y él ya había tirado la conciliación obligatoria, pero la conciliación obligatoria se tira en el momento que se está ejerciendo la medida de fuerza, ¿no? Eso es y y para que realmente se sienten las partes a negociar a renegociar no obligando lo que lo que él dice, no mhm uh -huh. ayer eh moyano anunciaba un plenario nacional, eh yo tuvieron noticia al respecto, sí nosotros vamos a hacer un plenario ahora urgente, eh nos vamos a reunir con, con todos los secretarios generales y bueno eh, para allá estamos vamos a ir no para encontrarnos con todos y vamos a decidir eh, cómo cómo seguimos con todo esto no cuál es cuál cree que va a ser la la la resolución digo tienen algo así como tres días para apelar la medida ya la vamos a estar apelando nosotros porque está muy equivocado administra el del trabajo uh -huh. la verdad que están muy equivocados nosotros todos los, los derechos nos basamos sobre sobre, sobre la ley no sobre la ley, la 551. Bueno, nosotros eh, estamos, ahí, eh, estamos avanzando ahí. nosotros tenemos Las reuniones que nosotros hemos mantenido por eh, el, el tema del aumento salarial que nosotros veníamos desarrollando, el, el Ministerio de Trabajo es eh, como si fuera que son empresarios. Lo que tiene que ser el Ministerio de Trabajo es parcial no, nosotros arreglamos con los con, con los empresarios y el, y el Ministerio de Trabajo tiene que avalar el convenio que se firma con con los empresarios, ¿no? Y lamentablemente lo que lo que dice el ministerio no está haciendo el papel de patrón, ¿no? Mhm. ¿Puede llegar a haber algún tipo de medida de fuerza? Sí, sí, sí, sin ninguna duda. Es ¿eh? sin ninguna duda. Mhm.